El redando, El redando las, las mañanas. mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio, radio La, la Riachuelo Zumba la Colectiva Cheva La Colectiva La, la, la Recaguardia la la la Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos El la Redando las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas <música> www.rnma.org 11.41 continuamos con este Enredando las mañanas hermosas Enredadísimo Muy enredado creo. Pero y... permítime decirte que la culpa es tuya David Porque vos dijiste, bueno, ya estamos tranquilos Y cuando surge Esa seguridad es cuando peor se precipitan los acontecimientos. Así es, y vamos a terminar una entrevista que empezamos vamos, hace lo menos una, una hora. Por lo menos una <risas> terminemos, por lo menos terminemos una entrevista. Volvemos con Orlando Carriqueo, que bueno, nos estaba comentando eh, la situación tanto a, a los cinco meses de, de Rafael del asesinato por la espalda de Rafael Lawel, como de la aplicación o no de la 2660. Eh Orlando nos estás escuchando? Eh, sí, sí, de nuevo. Perfecto. Desde el apoyo originario tenemos distintos tiempos. Claro. ¿Viste? <risas> no la forma tiempo del capitalismo. Exactamente. Pero bueno, eh y sí, la verdad es que es una situación complicada en lo económico por por el desmantelamiento de todos los programas que que tienen que sostener la ruralidad, que no es la ruralidad del campo de la pampa húmeda, ¿no?, que, que a las cuales le han bajado la retención, eh, le dan le, le prestan plata, le subsidian la cosecha, claro. eh, y todo ese to, todas esas cuestiones que para la rugaría, para los pequeños agricultores, para las comunidades, eh, que generan el, el más del 60% de los alimentos que se consumen, los alimentos frescos que se consumen en el país, Eh, no hay política, se está vaciando y, y en ese marco hay despido en el INTA en el No No, no me digas No, no me digas Esto es cómico eh, o sea. es, es frustrantemente cómico Uy, encima la estoy llamando a la mamá del mono No <risa> este... Puse para llamar de nuevo mamá <risa> Puede ser que nos estábamos hablando con Orlando Y bueno, le pido algún familiar de él Que se haga pasar por Orlando <risa> Quería una nota que salga bien <risa> Bien este, ¿Cómo seguimos después de todo esto? Bueno, está en el bloque <risa> 6.1 <risa> Claro La parte 2 de El cuarto bloque <risa> que fue la primera parte de esta entrevista. Ahora vamos a pasar al bloque 7, que sería ¿Qué? la tercera parte de la entrevista que se distribuyó durante el bloque 4 y el bloque 6. Está clarísimo, ¿no? Y tenemos hasta las 12 y queda todavía la entrevista este por lo de Joana Ramallo. Olvídate. olvídate. Así es. Ahí está. Volvemos. Está todo en orden en este momento. Eh, sí, Orlando, nos, nos decías. Sí, Patricia no está, sí. está saboteando. Porque nosotros acá en la zona, aunque no quiera, todos los que estamos en la organización estamos así como... Sabemos que gran parte de, de los que conducimos las organizaciones y las comunidades, que son referentes de comunidades, estamos estamos seguidos, seguramente sí, estamos... Sí, sí, dados. sí. Sí, eh, el, el texto que presentó... Eh... Vinculando a la lucha mapuche con, con todo el, con anarquistas con los kurdos con una mezcolanza de aquellas con medios comunitarios también la verdad este, muestra el, eso muestra las claras el nivel de ficcionalidad pero también el nivel de persecución que hay no sí tiene que ver con, con qué es este gobierno qué, qué significa ¿Qué representa ese gobierno? Claro. Eh, Marcos Peña es Marcos Peña Brown, los dueños claro. de, de la cadena de supermercados que se fundó en la Patagonia, donde pasó la Patagonia al revés, pero claro. donde la familia de Marcos Peña eh, pagaba un patacón por la oreja de indio muerto. Claro. Y cuando no alcanzaba con la oreja, eh, le empezaron a, a presentar pagar por los testículos. Entonces uno tiene Patricia Bullrich o la familia Bullrich, Eh, son los que manejaban la, la, la inmobiliaria que manejaba la entrega de tierras de la Patagonia claro. eh, la familia de Macri eh, eh, hacendados de, de la provincia de Buenos Aires de la oligarquía eh, me parece que ahí está el centro eh, del, del, del gobierno ¿no? cuál claro. es el núcleo del gobierno, la representación que tiene bueno, Echeverry presidente de la sociedad rural, que es el primero que no quería que se aprobara la 26 la prórroga de la 2660, es decir, aquellos que se adueñaron de los territorios que generan la riqueza más grande, no para el país, pero fundamentalmente para ellos, porque hay que hay que hay que recordar que las retenciones a esas grandes empresas que tienen rentas extraordinarias y ganancias extraordinarias, el gobierno lo primero que hizo el primer día, creo que uno de los primeros decretos, bajar las retenciones Sí. entonces hoy habla de déficit y suben las tarifas porque lo que hay que decir es que hay que eh, hay que cubrir ese ese ese déficit que está por el otro lado o sea los grandes claro. lo, lo, las grandes extensiones de tierra de los bancos no pagan el tributo que tienen que, que, que sostener y por otro lado a todos los a todos los, los, los trabajadores le aumentan las tarifas de los servicios públicos, a las comunidades de pueblos originarios eh, nos persiguen, eh, nos no van a, a, a tirotear a los territorios, eh, las mineras, las petroleras, la, el negocio agroindustrial y el negocio inmobiliario avanza sobre los territorios, y la verdad que nosotros no nos queda más que organizarnos, salir a denunciar eso y resistir, Eh, el atropello de las fuerzas de seguridad en nuestros territorios no, totalmente eh, Orlando, eh, recién comentabas que se aprobó la prórroga de la 2660 pero en lo real, en lo concreto, ¿se ha avanzado sobre eso? no, por supuesto que no, no es que el gobierno aprobó esa esa ley porque porque eh, era una convicción de ellos aprobó claro. la ley ¿No? porque no quería que le generara más inconvenientes, no entonces Se aprueba la ley, se prorroga por cuatro años, pero en realidad que a cinco meses de de, de, de, ese, de transcurrido eso, el relevamiento territorial no se ha iniciado en ninguna provincia del país. Entonces nosotros estamos en esa incertidumbre que salimos a denunciar, porque esa es una demanda de muchas comunidades en Argentina, ¿no? De muchas comunidades y aún no comunidades de agricultores familiares, porque también hay una ley de agricultura familiar que eh, prorroga lo, lo los desalojos, ¿no? Porque porque también es cierto de que en esas tierras fiscales donde se produce, tierras fiscales para el Estado, ahí históricamente han estado las comunidades. Que nosotros no tengamos papel no significa que no seamos poseedores de este lugar claro. y con derecho a, a, a estar en este lugar, a, a tener nuestra cosmovisión, a, a decidir cómo, cuál es el uso que le vamos a dar a este territorio, ¿no? Me parece que, que hay una confrontación Y que se dan en el, en el mundo, ¿no? Los pueblos originarios, las organizaciones sociales, estamos dando una lucha en contra del capitalismo, intentando crear un camino alternativo con, con, con un, eh, la agricultura familiar, ¿no? Lo, lo que somos, ¿no? Agricultores, ganaderos, eh, y transitar ese camino que yo entiendo que en esta sociedad debe ser compatible, ¿no? No digo que vamos a cambiar y vamos a hacer la revolución y vamos a terminar con el capitalismo. Me parece que la situación en el mundo donde el 40%, 30% de la masa activa de cualquier sociedad está desempleada y se busca su poco trabajo, desempleada en términos en términos de recibo de sueldo, en términos de blanqueo, ¿no? Claro. Hay un sector, hay un sector de la sociedad que históricamente estuvo en la economía lo que hoy se llama economía popular, ¿no? Pero el changarín, el podador, el cortador, la que hace torta frita, el que hace chupá, el que el artesano. Y, y todo eso es un, es un camino alternativo. Entonces, para eso es importante tener tierra. Eh, tener tierra porque, fundamentalmente, ahí es donde vamos a producir nuestros alimentos para el sostenible familiar y quizás para para brindar a mejor precio en las comunidades, ¿no? En la sociedad. Me parece que Eh, por eso es este, En este proceso De un gobierno neoliberal tan fuerte Y con Con, con la misma mirada En, la, en Latinoamérica eh, Los pueblos originarios Y las organizaciones sociales Tenemos la necesidad y la obligación De dar una batalla que es fundamentalmente Cultural, claro. ni siquiera económica Es eh, fundamentalmente cultural Me parece que que ese es el gran desafío, ¿no? Construir eh, una sociedad donde tengamos lugar todos, no solamente donde estén ellos. Claro. Porque seguir el discurso del gobierno nacional, pensar que parte de la sociedad se tiene que mover de hambre. Claro. O, o, o, o sostenerse como pueda, ¿no? Y, ahí, y, y después reprimir el flagelo de la inseguridad, que no es más que salir eh, a, a buscar el recurso para poder alimentar a los hijos. Entonces... Siempre todo tiene una mirada distinta, ¿no? La mirada que le ponen los grandes medios es la exclusión. Y después se quejan de la inseguridad. Sí. Y después tiene más mano dura, y más armas, y más pena. Entonces estamos entrando en un círculo que nosotros como argentinos hemos pasado. Es decir, que, que se desarme la, la, la, el tejido social como pasó en los años 90 eh, y que nos llevó a una crisis en el 2000, dom... no, parece que... Debi debiéramos como sociedad estar suficientemente preparados para organizarnos cada uno de su sector y poder plantear demandas al estado ya ni siquiera digo ni siquiera de gobierno al estado como estado para que tenga una mirada más colectiva ¿no? Claro. Eh, orlando recién Así. nombrabas a los a los grandes medios y ahí quería consultarte algo que que, que, me, que me llama poder, poderosamente la atención Porque bueno, en el caso de Santiago Maldonado, estaba toda la duda, eh, eh, al margen, obviamente, de todas eh, eh, las falsas noticias que crearon, estaba la duda de si... Eh, este o podían trabajar, ahí está, ellos podían trabajar sobre la duda de si estaba, no estaba, si había ido. En el caso de Rafael Nahuel, es clarísimo el tema del asesinato por la espalda, y sin embargo, los grandes medios y eh, eh, se han hecho muy poco eco de, de, de, de, de toda la realidad del caso no incluso le están dando eh, una cobertura que no es eh, eh, que es mínima en comparación eh, a otras a otras situaciones pese a la rotundidad del hecho ¿no? y eso tiene que ver con la construcción social que, que hoy es argentina ¿no? eh, que la visibilidad de la, de la desaparición de Santiago maldonado haya tenido tanta presencia en, el, en la Argentina y en el mundo, tiene que ver fundamentalmente con que no era mapuche, era un hombre blanco. Okay. Y eso se construye desde sectores hasta cercanos nuestro ¿no? Porque no tiene el mismo peso Rafael Nahuel que fue a reclamarle al Estado propiedad, una, un pedazo de tierra para vivir en comunidad y para vivir en, en, en, en, en, en colectivo y atacar la propiedad sí. privada, porque en definitiva... Me parece que este en este tiempo de que hemos estado colonizados, los pueblos originarios, muchos, muchos sectores, aún progresistas, eh, no tienen la misma mirada de la desaparición de Santiago Maldonado que le, el asesinato de Rafael Nahuel. Eso ha ayudado por los medios, por eso digo, estamos en un proceso donde se producen puntos de inflexión, donde el discurso de las organizaciones es mucho más fuerte y mucho más político, Don, por eso nosotros salimos a, a, a denunciar esto, ¿no? El vaciamiento de los organismos del Estado. Aún en una confrontación con el Estado, nosotros venimos a denunciar a este gobierno porque está vaciando el Estado en, en donde nos, entendemos nosotros que tiene que fortalecer la ruralidad, ¿no? Sí. Y en eso el espacio donde nosotros estamos. Aunque nosotros tengamos una discusión muy fuerte con el Estado en cuanto al territorio. Y eso tiene que ver, eh, fundamentalmente, con construir o deconstruir una historia de la Argentina que ha nacido de un genocidio y que no está aceptado por la sociedad porque está construido también desde la escuela, ¿no? Sí, eh, claro, la conquista del desierto. La conquista del claro. desierto verde, la conquista del, de la Patagonia, y la verdad es que eh, en estos últimos 20 años se han producido tantas tanta, tantas investigaciones de, de lo que nosotros venimos denunciando desde la oralidad, que hoy dan un sustento académico y eso me ha refiero a la red de investigaciones de, de que donde está Diana Lenton, Nagy, Papacian, eh, Walter del Río, una cantidad impresionante de, de investigadores que están recopilando los datos oficiales y con los datos oficiales, reinterpretando esos datos oficiales, están dando cuenta de un genocidio. ¿no? Entonces, eh, la Argentina... Eh, prima el discurso de que somos europeos De que descendemos de los barcos me lo ha dicho hasta el mismo presidente no yeah, sí, Él, sí. Es el que los barcos Pero mis abuelos estuvieron históricamente acá Hace más de 10.000 años yeah. Entonces desconocer la preexistencia Por más que esté en la constitución eh, Lleva a que la sociedad se vea También este, Como subida a ese caballo De que somos todos somos una nación blanca Y la verdad es que bien mestizos Que somos en argentina yeah porque más del 50% de la población tiene sangre indígena, y eso hay que empezar a reconocerlo y verlo. Y esa identidad está en, en los pueblos originarios, en las organizaciones sociales, eh, que trascienden, es decir, cuando nosotros nos vamos del campo a la ciudad, vamos a parar a las periferias, a los barrios donde son siguen siendo tomas y seguimos tomando tierra para poder vivir, y donde empiezan a nacer las organizaciones sociales, ¿no? Ayer hoy estaba leyendo un artículo impresionante que da cuenta de la mirada que tenemos nosotros, ¿no? Ayer la CETER, que por otra parte nos bancó en esa gran movilización pidiendo la prórroga, movilizando más de 20.000 compañeros en, en, al frente del Parlamento en Buenos Aires. No puede ser. Se cortó. Bueno, de todas formas estamos, eh, estamos cerquita ya del fin del enredando. Eh... Se cortó pero contento porque duró. Duró suficiente. Duró suficiente. Hermano está relajado ahora ¿sí? Este el el bono, el bono yo creo que llega llega a casa, llega a la casa, se tira a dormir, se toma se toma dos pastillas. Dos pastillas. ¿sí? Y no lo vemos hasta no lo vemos hasta después del fin de semana largo. Así es. Nunca, pero nunca lo he visto transpirar tanto, tanto al pobre Bor. Es verdad, y al Pancho, está no, tranquilo Pancho mira. A, a, a Pancho le, todo esto le da hambre Es verdad Che, sí, bien, eh, tuvimos oh, eh, Montones de bloques hoy Hoy tuvimos eh, Aproximadamente 7 bloques eh, Algunos bloques repartidos en tres bloques eh. Pero bueno, salió hoy, hoy claro yo no subo yo no subo el sonido, yo no corto lo edito el sonido te lo Sonia en la tarde, por suerte perdí mi teléfono y, y, y, <risa> bah, no sé si por suerte <risa> pero me gustaría reírme de esa situación eh, subiendo cortando, armando va a estar preguntando por whatsapp así, así que eh, hoy voy a apagar el celular así es, bien eh, esto fue todo por hoy, nos estamos encontrando el lunes con el entregando las mañanas de nueve, de 10 a 12 el mediodía Y nosotros vamos a estar al aire el día miércoles Exactamente Así que bueno, un saludo a toda la gente que nos estuvo haciendo el aguante Y un saludo a todo el colectivo Radio Pueblo Y a toda la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro puso al viento cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los maestros los sacheros los obreros cuando tenga la tierra Rimo y en el mar de las uvas, nuestro vida.